En Radio Puente Alto, 107.5 FM, comienza el programa Puente Amplio, con la conducción de Jimena Quesada y Rodrigo Leiva, un espacio de conversación, actualidad y debate en torno a los temas que más interesan a nuestra comunidad y nuestro país. Hola, hola, muy buenas noches a toda la comunidad Puente Altina. Hoy día, 2 de octubre del año 2017, estamos dando inicio a nuestro 22º programa en Puente Amplio, en la radio 107.5 de Puente Alto. ¿Cómo estáis, Jimena? Hola, muy bien, buenas noches a todos y a todas. ¿Cómo ha estado? Ha sido una semana bastante movida, tuvimos un fin de semana movido, vamos a estar conversando dentro de un ratito de eso, pero antes las redes sociales. ¿Cuáles son, Jimena? Puente Amplio 107.5, el fanpage de Facebook, puente puenteamplio.com, el mail y canal Puente Amplio en YouTube para que puedan ver los videos los que no tienen redes sociales. Así Jimena, ya saben todas y todo para poder comunicarse con nosotros, utilicen las direcciones que recién dijo Jimena. Hoy vamos a tener el segundo capítulo de nuestro ciclo de candidatos y candidatas a diputados y a CORE. Ya la semana pasada dimos inicio a este ciclo con la candidata y candidato a diputada y a core del Partido Poder y hoy vamos a tener a la candidata a diputado del Partido de Igualdad, a doña Susana Hernández, un gran aplauso para ella. Y a candidato a core, que debo señalar que también tengo el placer de conocerlo ya más personalmente, a Susana también, pero a candidato a core más personalmente, a don... Víctor Castro, candidato a coreo de Partido Igualdad ¿Cómo están chiquillos? Una breve presentación Salud a toda la comunidad que nos está escuchando Susana, ¿cómo está? Buenas, buenas noches eh, Bueno, ya como me nombraron, Susana Hernández eh, Yo soy una dirigente de año del Servicio Suroriente de Salud ¿ya? He hecho casi todo mi trabajo ahí desde las determinantes sociales que involucra todo Por lo tanto igual conozco un poco la realidad del distrito de, de estos sectores Nosotros. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches Mi nombre es Víctor Castro Díaz eh, Soy consejero regional de Puente Alto candidato candidato, candidato, candidato candidato No, no está electo el, compañero Y pertenezco, soy dirigente del MPL Puente Alto Que llegó acá a Puente Alto recién Lleva siete meses Pero una organización que lleva 11 años ya Y, y aquí estamos Para conversar sobre esos temas De qué hace MPL Puente Alto acá Y ver sobre el partido y conversar Gracias Víctor, dentro de un rato más vamos a profundizar con cada uno de ustedes, pero ahora nos vamos a... Antes de recordemos que el Distrito 2 se compone las comunas de Puente Alto, Pirque, San José de Maipo, La Florida y La Pintana. Ahora sí, a ver, la... vamos? Viene? Vamos ya, a por... ver haz el ruido Rodrigo. <risa> Triste. Vamos a llegar al último programa del año y no vamos a tener cortina para las noticias. Sí, las noticias de la semana. ¿Y cuál es, Jimena? Hoy día una muy importante. No es tan triste como en la música. Estuvo muy bueno este fin de semana porque este de Arica a Punta Arena, en todo Chile nos desplegamos viernes, sábado y domingo por el plebiscito No Más FP. Hasta el momento el conteo general de votos son 700.000 votos a nivel nacional Que incluyen los votos online y los de urna Entonces nosotros estuvimos en terreno con Rodrigo yo creo que varios de nuestros compañeros también acá Estuvieron en terreno juntando firmas con lluvia, con frío Pero ahí estábamos aperrando, todos luchando por la misma causa En realidad yo estuve en terreno el día sábado Con lluvia y en la mesa donde estuvimos en la plaza de Puente Alto tuvimos algo así como de 360 personas que habían votado, fue espectacular porque no paró de llover en todo el día y la gente se acercaba igual con paraguas y con frío y llegaba y votaba y los que no podían votar en la urna por internet. Hay que recordar que este plebiscito lo organizó la coordinadora nacional Noma FP y también un gran saludo a la coordinadora zonal de la provincia Cordillera zonal, Cordillera, zonal Cordillera y como dice Jimena, fue una experiencia totalmente hermosa. Bueno, yo también tuve la oportunidad de participar en viernes, sábado y domingo y de verdad, y sin escatimar impresiones, fue muy emocionante la respuesta de la comunidad. Y ahí nos damos cuenta que cuando se crean mecanismos donde pueda participar la comunidad respecto a temas que no llegan tan de fondo, eh, la comunidad responde. No sé cuál es su impresión, Susana, tú pudiste participar en alguna mesa, fuiste a votar. Sí, por supuesto. O sea, votar fue lo primero que hice. Eh, mi mesa fue la, la que me tocó ver, fue la 35, en la Florida. ¿Ubicada ya? dónde? ¿En qué parte de es su sala? Estuvo en la Feria Villohiggins. En la Feria Villohiggins nos pusimos el día domingo. Eh, el día viernes estuvo en un ajuste vecino y también estuvimos apoyando en los centros de salud. Y fue impresionante ver ahí a los funcionarios, ver la gente... Eh, y es mentira que la gente no quiere participar El problema de la gente es que no le cree al sistema Pero sí cree en los movimientos sociales Sí le cree a Nomás FP Porque la gente, tal como dices tú, Jimena La gente llegaba sola a inscribirse ahí Ah, bueno, jóvenes que eh, Bastante gente joven ¿ya? Sí. Que son los más reacios Que se dice a participar Sin embargo, en esto sí estaban ahí Y además las mesas La mayoría de las mesas estaban constituidas Con gente joven, fue para mí que soy un poco más de edad es eh, fascinante después de tantas luchas hoy día ver que esta semilla ha brotado y empieza a germinar con y bastante bien así que no, una experiencia para mí maravillosa de verdad fue un despliegue histórico a nivel nacional tú Víctor, ¿pudiste estar en alguna mesa? bueno yo el sábado sábado lo fui a ver ahí está con lluvia, con todo yo ah, no verdad. pude participar de lleno con, con ustedes dentro del distrito pero sí los pasé a saludar y ya el domingo como supe que van a estar allá la feria cerca de mi casa partí para allá para la feria ¿en cuál feria? en la de Ejército Libertador con San Jerónimo y no estuvo muy demasiado bueno porque aparte de votar mucha gente y como yo soy de allá encontrarse con amigos votando el sábado al una amiga votando acá en la lluvia entonces ahí uno eso le da más fuerza de seguir en esto y motivar a la gente que todo esto es un proyecto que lo toma realmente la gente con una actitud positiva o sea, a pesar de que la gente igual no muy informada de lo que eh, pretende hacer, no más FPE igual se interesa sobre el proyecto y ahí estamos nosotros para explicarle también por qué tiene que cambiarse el sistema Sí, lo del sábado fue en verdad tremendo, o sea una lluvia que no paró, no paró, fue muy incesante y ver la respuesta de la gente que igual votó y también toda la gente que participaron en la mesa eso te deja que cuando hay convicción todo se puede, así que yo creo que tenemos que dar un aplauso a la jornada viernes, sábado y domingo y pobre, pobre del político que ya me han comentado algo de que no reconozca... La cantidad de gente que votó no más FP, pobre, ah, pobre, salió hoy día, salió hoy día sí. creo, pobre, salió hoy día, salió mi pobre, ah ya yo... está Ya, ¿nos vamos a dónde, Jimena? Al primer tema del día, que tiene que ver con lo que estamos hablando. Este tema, y no te voy a mentir, lo escuché todo el fin de semana, porque me motivó una banda que igual a mí me gusta mucho, debo admitir que he tenido mucho muchas fiestas, he vacilado mucho con este grupo, y esta canción en particular es muy adoc a lo que pasó este fin de semana, es con la banda Villa, Cariño, okay. y el tema, ¿cómo se llama, Jimena? Antes que tú te mueras Vamos con todo, disfruten este tema Este tema para asilar, para disfrutar Y también para festejar lo que fue este gran fin de semana De No Más AFP Vamos con todo, disfrútenlo todo mundo quisiera cambiar esta miseria para no verlo tan solo llorando en la red antes que tu te mueras quiero que muera rey eso viejita, viejitos viejitos mundo quisiera cambiar esta miseria para no verlo tan solo llorando en la red antes que tu te mueras quiero quiero que muera camino que ha zarado será pradera que arde Que más temprano que tarde abrirán las alamedas Tomaremos la moneda como un loco remolino Y andaremos los caminos sin subir a la vereda ¿Y por qué quisiera? ¿Y por qué quisimos? Queremos que en la calle nos veremos Por eso viejitas, viejitos to quisiera cambiar esta miseria pa no verlo tan solo llorando en esta red antes que tu te mueras por muera, eso, es, hey. eso viejita, viejitos del mundo quisiera cambiar esta miseria pa no verlo tan solo llorando en esta red antes que tu te mueras eso viejitos del mundo quisiera cambiar esta miseria pa no verlo tan solo llorando en esta red antes que No más AFP No más AFP No más AFP ya, Estamos de regreso Ojo, Rodrigo está enfermo, sí, <ríe> sí. enfermo no, no, no. Sí. Estamos de regreso ya en este segundo bloque Y vamos a empezar como ya de lleno a las preguntas La primera va a ir dirigida hacia Susana Susana, tú eres del Partido de Igualdad un partido que eh, es uno de los legalmente constituidos adentro de uno de los pocos legalmente constituidos adentro del Frente Amplio y se refichó hace poco con 16.000 16, votos. Cuéntanos un poco cómo se organiza el Partido Igualdad a, a nivel nacional eh, Bueno, a nivel nacional eh, quienes eh, conforman la estructura son los representantes regionales de cada una de las regiones donde el partido está constituido y también los representantes de algunas otras regiones donde no está constituido también tienen representación ¿ya? porque un tema está constituido y lo otro es la ciudadanía por la cual nosotros estamos eh, eso digamos a nivel nacional ahora eh, eh, pero quien determina de, de el que hacer tiene que ver con, con los comunales en el fondo, ya nosotros desde la comuna y de acuerdo la mayoría que lo conforma somos dirigentes sociales Por lo tanto, es un partido, si bien es cierto, es un partido nuevo, pero que su asidero está en la base social. Y todo lo que se trabaja se transmite a nivel de país tiene consulta a, la, a, la, a los organismos de base, en este caso los comunales y los otros organismos que conforman, que son el nacimiento del, de igualdad, como el MPL, digamos, que son la fortaleza más grande que tiene igualdad. ¿Cómo eligen a sus encargados o representantes? Eh, de acuerdo a la representación por comunas, o sea, de acuerdo a la cantidad de militantes que existen en las comunas, eh, eh, los ampliados eh, votan las comunas, las comunas son las que votan, y pero además dentro de la comuna igual se discute y se ve quiénes son los que van, se da a conocer. ¿Ya? y cuando se hacen estos ampliados y los comunales van con nuestros representantes eh, son ellos los que llevan el mandato pero no es que sea la voluntad de ellos sino que es previamente lo que habla en la asamblea en las asambleas comunales que son en, en rigor quienes determinan la política la necesidad de cómo direccionar la política en, el, en igualdad va con el lema que tienen ustedes que el pueblo mande que el pueblo mande exactamente víctor hola hola qué tal ¿Qué tal, compañero? Oye, Víctor, mira, de acuerdo a lo que nos señala Susana, que más o menos no, no, nos dio a conocer en qué consiste el Partido Igualdad, una de las principales características es su trabajo en terreno, su trabajo en territorio con la y los pobladores, y dentro de ese ámbito, dentro de ese concepto, el MPL, que es el Movimiento Poblador en Lucha, tremendo nombre, eh, juega un rol fundamental en esto. Entonces, cuéntanos. ...y de cual tu forma parte... ...cuéntanos, eh, ¿qué es primero que todo?... ...ya, para que la comunidad sepa... ...y en qué consiste el MPL?... ...bueno, el MPL nace en el 2006... ...y se proyecta por la necesidad de viviendas sociales... ...en las cuales el organismo crea el Partido de Igualdad... ...como una herramienta política... ...igual junto a FENAP... porque es la Federación Nacional de Pobladores... ...y ellos hacen esta herramienta política... ...y MPL en su trayectoria de 11 años que su, su gente y su núcleo nace en Peñaloen. Ahí nace la fuerza de, de lo que es el MPL. O Se sí. nace primero el MPL y después el Partido Igualdad. El partido Igualdad. Claro. Ya. Yeah, claro, ellos crean el Partido Igualdad como perfecto. una herramienta política. Perfecto. ¿Y perfecto. en qué consiste el trabajo de MPL? Bueno, el MPL trabaja a nivel nacional, ya. Yeah. Desde Arica hasta Chillán, que yeah. tenemos ahí eh, organizaciones de MPL igual que Fenapo también, organizaciones nacionales. Y se, eh, el, el lema del MPL es el Buen Vivir, la comunidad del Buen Vivir. Y dentro de eso que se crean los comités de vivienda MPL, Movimiento Poder en Lucha, que hacen los comités de vivienda, en los cuales luchan por el Buen Vivir, que no es un comité como el cualquier de los comités. ¿cachai? Aquí se trata de organizar a la gente, de, de enseñarles política ¿cachai? y Ay, todo pero, eso. Por ejemplo, supongamos, ya, yo soy una población y... Sé yo tenemos eh, ciertas inquietudes tenemos ciertas demandas y, y no sabemos cómo organizarnos claro. podríamos recurrir a ustedes buscarle a usted para que nos oriente eso es a nivel nacional, sí. o sea cualquier conjunto de pobladores, pobladoras o de personas que tengan una inquietud o que tengan una lucha nos con, contactan a ustedes ustedes van, hacen una junta claro, si sí, mira, como somos tan nuevos recién en Puente de que llevamos 7 meses de hecho en eh, Hay una carta territorial en la cual la eh, Frente Amplio uh -huh. y Igualdad sacan esa carta territorial en la cual nosotros tenemos que empezar a, a movilizarnos, ¿no? como somos nuevos recién, como MPL, como organización dentro de la comuna. Y ahí recién vamos a empezar un trabajo territorial con todos los comités. De hecho, ya tenemos eh, gente que nos ha dicho que lo han dejado los presidentes de comités y que nosotros nos acerquemos a ellos para orientar o ver si ellos pueden seguir la lucha de su casa y obviamente estamos, y vamos a empezar a trabajar en eso si eso es un trabajo que recién está empezando dentro de Puentear pero como organización y experiencia ya han muchos años y, y los vamos a enfocar en eso y es lo que estamos haciendo ahora y esta carta territorial en la que se va a llenar trae unas preguntas en las cuales eh, se dicen las problemáticas que de, de las organización en las uh -huh. cuales nosotros los vamos a acercar para que llenen esa carta Perfecto. y esa carta y esa, todas esas problemáticas son las que va a agarrar el Frente Amplio que la estamos viendo nosotros como EBL que trabajamos más en el territorio y de esta forma ¿Y cómo se no sé. puede acceder a esa carta territorial? Eh, nosotros eh, vamos a acercarnos a las organizaciones porque es un proyecto que viene naciendo eh, ahora. Y si algún sí. alguna persona está escuchando el programa sí. y quiere recurrir a usted, así en términos bien prácticos, ¿una página de Facebook, un correo o algo donde puedan llegar Claro, el Facebook, por lo menos mi Facebook, Víctor Eduardo Castro Díaz, yeah. que ahí pueden encontrar toda la información del MPL en Puente Alto y el contacto si alguien quiere contactarse y mi número de teléfono. Ya. Yeah. ¿Está ¿Sí? y lo podemos dar al final sí, lo del, del dar programa para pa coordinar mejor sí, sí, y, sí, y, y, de, y de todo eso los trabajos territoriales en lo que proyectamos nosotros a futuro dentro de Puente Alto Perfecto. porque realmente somos nuevos entonces es como muy apresurado eh, organizar y decir no estamos acá sin mentiras porque recién nosotros fuimos a una visita a, a Bajos de Mena que fue eh, invitó al gobierno por ahora por las elecciones que hacen la invitación a los, a los candidatos y todo eso por ley están obligados claro. a invitar a todos los candidatos a los eventos públicos entonces allá nos encontramos sí. con los vecinos con esa exigencia entonces igual eh, hay que proyectarse y es un trabajo igual grande y hay que tener gente para movilizar para, por, eh, ojalá llegar a todos los rincones de Monte Arto que San José de Maipo y todas las comunas que necesiten entonces FENAPO igual lleva harto tiempo lo que es la Florida como organización entonces. gracias Víctor Susana, tú eres dirigente social. Cuéntanos un poco de tu vida, de tu, de tu quehacer diario y qué te motivó a ser candidata a diputada por el Distrito 12, que reiteramos las comunas Puente altos San José de Maipo, Pirque, La Pintana y La Florida. ¿Qué hacen tus tiempos libres, Susana? Ay, mis tiempos libres. Yo creo que es lo menos que me queda. Cuando me queda un poquito de tiempo libre, y aprovecho de dormir. <risa> ya, día yo creo que dormir eh, con, ta, con tanta necesidad, de dormir ya es una pérdida de tiempo es Pero hay que hacerlo, no, no somos de fierro, nos resistimos. Bueno, mira, eh, yo soy una dirigente social en el fondo por vocación. A mí me gusta la calle, me gusta trabajar por la gente, ¿ya? como a lo mejor franciscanamente, no sé. Pero de los 15 años que soy dirigente. ¿Ya no voy a la edad que tengo ahora? No, ya no la qué? vamos a preguntar tampoco. ¿Ya? qué bueno, qué bueno. ya Pero he recorrido todo. Desde los comités de llegado principalmente... Eh, he trabajado mucho en, en salud ¿ya? defendiendo la salud pero tiene que ver la salud con, con una falencia que existe desde el mismo estado en, en el concepto de salud y enfermedad nosotros siempre hemos trabajado desde la base social y con los gremios con el colegio médico también estuve de asesor de una mesa de asesora de la seremi pero desde la sociedad civil ahí no nos paga ni un peso lo lo eh, Sí hay que reconocer que nos dan la plata y la micro, ¿ya? Para hacer los, los eventos, pero mi mínimo en función de, de tener de primera mano las necesidades de la gente para poder elaborar una serie de, de documentos que posteriormente vienen a hacer el consentimiento informado para las nuevas leyes, en fin. Pero eh, mi andar, eh, ¿qué es lo que me, me, ha, me ha enseñado en la vida?, ¿ya?, Es que si aquí no estamos organizados, nada vamos a poder eh, conseguir. El tema de la salud es un tema bastante agobiante para la ciudadanía, porque hoy día está en el mercado. Si aquí el tema de la salud, que la gente diga de que la salud es gratis, claro que gratis, tenemos acceso, pero no tenemos calidad. Y garantías totales para, para las falencias que tenemos. Además que los enfoques que desde el mismo Estado eh, no trabajan la prevención, no. que es lo que al final enferma a la gente. Si la gente se enferma porque hay determinantes eh, en, en, en el medio ambiente, en todo, que hacen que la gente se enferme. Desde privilegiar el Estado a privilegiar al, eh, a los grandes empresarios que contaminen la gente con su con sus comidas chatarra con, y no educar, en quitar desde los colegios la educación cívica y el buen vivir, que hoy día también lo no toma la FENAPO, esto del buen vivir, ¿qué tiene que ver el buen vivir? Calidad buen, vida. Tiene que ver con la calidad de vida, tiene que, que ver con mantenerse sano, tiene que ver con en las poblaciones que no hayan veredas rotas para que nuestros abuelos no se caigan ni se quiebren una cadera, porque es o sea, fatal. O no los pies pisando es fatal. una bandosa en la puerta. Exacto, es y fatal. Exactamente, es fatal para nuestras gente, entonces si nosotros vamos a hablar del tema de salud tenemos que hablar principalmente de los temas de las determinantes, que es lo que hoy día le afecta a la gente, y en eso tenemos mucho que decir, sobre todo los dirigentes sociales. Y ¿Ya? en eso, ¿por qué decidiste ser candidata? ¿Por todo eso? Eh, por varias cosas, o sea, también eh, solamente señalar, fui pre estuve presidente en el Consejo del Hospital Concesionado de la Floría, mm. donde hicimos una pelea bastante grande y evidenciamos para los próximos contratos, bueno, para nosotros estamos en contra las concesiones, ¿ya? Eh, pero sí hemos ido a dar charla a varias partes, a Antofagasta, también a Concepción como usuario Para poder evidenciar qué lo, lo nefasto que ha sido el funcionamiento de los hospitales concesionados Y cómo le afecta además la salud a la gente O sea, primero no tenemos estacionamiento eh, Los vehículos que quedan alrededor del hospital vienen los carabineros y les pasan multas O sea, es gente humilde la que va ahí Gente que no puede trasladarse pero más encima el Estado la castiga privilegiando el negocio con la empresa privada y no dando la posibilidad de más comodidad a la gente y hemos dado grandes luchas ahí pero el monstruo es bastante grande ahora decidí ser candidata a diputado porque nosotros como clase social como trabajadores, como pueblo eh, necesitamos tener representación y debemos, es un deber moral de la comunidad, de la gente de no seguir entregando el poder a quienes lo han mal utilizado en contra del propio pueblo Hoy día la responsabilidad es mutua, hoy día la gente no cree en el sistema, claro que no cree, porque el sistema está hecho efectivamente para que eh, los gobiernos salgan electos con el 20%, y quienes van a ser son son los clientes que tienen, son la gente, a la a la clientela que tienen esto, esto el duopolio en el fondo, y hoy día nosotros apostamos a, a buscar representación desde el pueblo, desde el pueblo y para el pueblo, ¿Ya? y como clase social, como trabajadores, como pobladores, como vecinos, comunes y corriente los que padecemos un sistema tan injusto como este, eh, bajo este régimen que vivimos es que necesitamos tener representación para poner en la mesa los problemas del diario vivir de la gente hoy día la calidad de la vida la gente se ha echado a perder y no y muchas veces no por ser eh, porque eh, andemos en un gran auto, seamos rubios Eh, vivamos en el barrio alto, vamos a representar mejor los intereses de la gente, no aquí cualquier vecino común y corriente que sea comprometido con su sociedad va a ser mejor representante en el parlamento que los de cuello y corbata y ahí es por eso que yo me atreví eh, a ser candidata a diputado, representarnos a nosotros, al pueblo en sí, a los que estamos a los que no creemos en este sistema, a los que queremos romper con el duopolio y hemos hecho una apuesta Y para allá vamos, y vamos a trabajar duro, y vamos a seguir trabajando y más allá de las elecciones. Y acá estamos apoyando todas esas ideas, porque estamos tenemos claro que los vecinos y vecinas comunes y corrientes pueden salir y representar a, a los demás. Pero ahora, ¿a qué nos vamos, Rodrigo? Sí. Me emocioné con las palabras. Sí. sí. Seando sensible <risa> eh, Vamos con el segundo temita pues, Ya, pero nosotros tenemos una modalidad Nueva desde el ciclo, ciclo de los candidatos Y candidatas, sí. que cada candidato Que viene, elige una mm. canción Y nos explica mm. más o menos por qué eligió la canción Entonces, el turno es tuyo Susana, ¿qué canción elegiste? ¿Y por qué la eligió? Por qué la elegiste? Yo elegí una de Víctor Jara, que es. tiene que ver Con eh, ser voluntario ¿Ya? Eh... El tema principalmente pasa por la sensibilidad social, o sea, cómo era nuestra juventud, cómo vivían años atrás, que eran demasiado pobres, pero se organizaban y felices a solidarizar con el pueblo, a solidarizar con la gente más precaria todavía, ya construir el Chile que queríamos. Así que eso estamos queremos recuperarlo eh, con esta hermosa canción de Víctor Jara, que se llama Qué lindo ser voluntario con el eh, grande. Exactamente Único, grande y nuestro Uno de los más grandes Aguante, disfruten No me vengas con la historia de la indolencia Hace rato que te aguaito dándote vueltas cardón que pica y pica sin consecuencia Se le acaban el zumbido y las lancetas Si la montaña no viene anda hacia ella Las metas de recabar son las estrellas Que cosa más linda es ser voluntario yendo parques para el vecindario levantando puentes casas y caminos siguiendo adelante con nuestro destino sí. Dale pala campesino dalia Lará ahora son tiempos mejores para sembrar dale marquillo a la mina dale minero dale más techo a las casas de los obreros compañera usted que endulza toda la tierra hago se espera no les detré que cosa más linda es ser voluntario construyendo parques para el vecindario levantando puentes casas y caminos siguiendo adelante con nuestro destino se juega entero por su defensa confunde la democracia con la insolencia para hablar de socialismo estudia Lenin la revolución no es juego para burgueses si la montaña no viene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 Hola, hola, estamos de vuelta Aquí estamos Pasando un poco de, de la mente Tenemos unos cafecitos y unos tecitos Ahí que vamos a mostrar a la cámara para que todos nos miren Un salud, con mucha cariño a todos y a todos Y vamos a dar inicio Ya al tercer bloque De este gran programa Se nos va súper el tiempo Porque eso dice que el programa ha estado súper entretenido Así que vamos a conocerte un poco Más, Víctor Cuéntanos, Víctor, ya no, no explicaste En qué consistía el, el MPL Ahora me gustaría saber, para que toda la comunidad sepa, ¿qué trabajo han hecho el MPL acá en Puente Alto? También señalarle a toda la comunidad quién eres tú, tú eres un puente altino y participado en varias agrupaciones culturales, de Batucá, etcétera Y cuéntanos eh, en qué consiste o qué están haciendo el MPL acá y qué otras experiencias has tenido tú. Y también, ¿cuáles son tus proyectos si es que el 19 de noviembre en la noche la comunidad te escoge como corea? Partamos por... Por donde tú quieras. Um, con respeto. <risa> ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Claro. Bueno, yo eh, en los tiempos de Rubilar, acá en Puente Alto, yeah. participamos de, la, de los eventos culturales y organizaciones dentro de las comunidades en la región, que lo que era la batucada, malabarismo, circo. ¿sí? y ¿Bajo algún nombre? Es, en ocupación? ese tiempo lo llamamos Samba Vida. Samba Vía Lo que era la Batucá Nacimos de Permaciño Que eran yeah. los batuqueros de la iglesia Y de ahí nació la agrupación Y bueno, gracias a esa agrupación viajamos mucho por Chile Tocando y dentro de la comuna y aparte fuera de la comuna Qué lindo. Llegamos a muchos lados tocando En ese tiempo era re lo que era la Batucá yeah. De repente tuvimos para arriba y no conocer lo que era la Batucá pues. Fueron un, un poquito que... pionero en eso Dentro de la comuna sí. Yeah. sí Y después ya nos separamos A ese motivo yeah. ¿sí? Y ahí yo me desligué de todo lo que era la cultura En Puente Alto yeah. De hecho hasta el momento de hoy día Siguen sí, ligados los que estuvieron ese año Dentro de la cultura ahora en Puente Alto ¿sí? ¿Y en qué momento te encuentras tú con el MPL? Encuentran un poco bueno, de eso ¿eh? Yo me encuentro con el MPL Igual como que Puede ser como una desgracia y fortuna ya Porque yeah. yo estaba radicado en Iquique y me pasa una situación médica, la cual me hace volver a Puente y dentro de, de mi puerta a Puente una amiga me invita a la, al comité del MPL que se crea en Puente Arto y yo como a la tercera reunión que estaban sosteniendo el MPL Puente de ahí me fui informando lo que era el MPL y de ahí fui a reuniones de FENAPO, un partido y eh, fue bacán porque era como lo mismo que yo expresaba antes y volví a como a reencantar y a encontrarme con, con lo que yo hacía antes yeah. y de hecho de ahí me ofrecen estar dentro del Partido de Igualdad yeah. y me dan la, la posibilidad de ser consejero regional por partido dentro de Puente Alto yeah. Oye, y acá en Puente Víctor ¿qué, ¿qué está haciendo el, me, el MPL? Bueno, en Puente Alto estamos trabajando con la Asamblea en este momento estamos en periodo de terrenos buscando los terrenos de hecho el jueves los vamos a manifestar en la Municipalidad de Puente Alto A ver, cuenten un poco más de eso Eh, bueno invitan a la comunidad gracias a la, a la mala gestión obviamente porque somos como un partido somos un comité político entonces la municipalidad no los va a ayudar en nada dentro de eso nosotros la municipalidad y varias personas los niegan al decir que no hay terrenos dentro de Puente Alto para hacer viviendas sociales, lo cual nosotros sabemos que es mentira, y dentro de esas mentiras llevamos una carpeta con los terrenos que nosotros encontramos que son de la municipalidad y vamos a ir a, a preguntar qué pasa con este terreno ¿Cuál es el propósito de tenerlos vacíos y decir que no hay ¿y eso va a ser el jueves? Eh, claro, pretendemos ir el jueves a las 3 de la tarde ¿a dónde? a la municipalidad de Montero perfecto, ¿y van a entregar una carta? ¿van a hacer vamos, una especie de eh, primero, no, no, vamos a ir eh, sin marcha eh, eh, van a acompañarme unos vecinos de la, del comité uh -huh. y vamos a entrar a, a, a ver quién nos responde qué obras públicas que está tiene... Eh, Dentro de la Municipalidad hay cuatro oficinas de obras públicas. Hay una para los que van normalmente y tres que están cerraditas para allá, donde es como 24 ahí en, en, en la salita que estoy ahí. ¿Sí? Entonces yo fui una vez para allá. Y como no tenía experiencia dentro de los terrenos de lo que era un comité, no al tiro en la cara. ¿Sí? Pero ahora ya estos siete meses ya y toda la información, uno va con más experiencia ya, y ya a ver qué pasa con eso. El problema es que en obras públicas de la Municipalidad de Puente Alto, a todo el mundo le dicen que no. Claro y en vez de informar, desinforman. Y lo digo con conocimiento de causa, porque varias veces dentro de la junta de vecinos a la que ayudaba en mi casa, en el barrio donde yo vivo, nos tocó ir a la municipalidad a gestionar distintas cosas y nos tocó ver cómo señoras, adultos mayores, iban a preguntar algo y no le dan la información que correspondía o la hacían más o menos porular por todo el municipio buscando alguien que le diera la información correcta. Claro, y eso es lo, es lo, lo importante, porque yo cuando fui la primera vez, no, y sin experiencia, sin nada, y ahora, y eso lo pone el MPL. Que, que a ti te entrega la herramienta para pelear contra este tipo de sistemas, que ustedes como pobladores. Ya, y lo último, Víctor, en esta parte, cuéntanos, si tú eres CORE, ¿cuáles son tus proyectos? porque la gente iría a votar por ti por, por CORE? ¿Cuál sería tu sello? Bueno, el, cargo el, el, el otro día la radio explicaron lo que un consejero regional, entonces... Como no ojalá que no. la gente... Ya ¿Cuál sería tu sueño? Pero el sería bacán, genial, ya sabiéndolo cómo funciona la municipalidad por dentro, sobre la, la, las cosas en las cuales nosotros peleamos. Entonces, dentro de la municipalidad sería una gestión mejor, de hecho, para ayudar a la población de Puente Alto, San José de Maipo, Pirque, la que necesite la ayuda del MPL como organización, ya estando yo políticamente dentro. Ah, pero no Entonces, dentro de la municipalidad del caro. Ah, no, claro, pero ya uno ya ya estando puede insertarse mejor No ahora como un ciudadano normal que no podía entrar Ya estando en ese puesto uno tiene el poder de entrar Abres puertas Y adquirir más información y eso es un beneficio para todos y como vamos a una carta de lucha territorial la cual queremos organizar va a ser en beneficio de todos ¿cachai? Excelente, y tú Susana, ¿cuál es tu sello? ¿Cuál van a, van a ser tus lineamientos de campaña? Porque hay muchos temas que tocar como diputados, pero ¿Cuál va a ser tu... Bueno, tu no, línea a seguir eh, eh, si sí, lo que nosotros estamos dentro además promoviendo eh, es efectivamente la construcción de un sistema mucho más solidario y eh, eh, recuperando el estado para chile y eso pasa por eh, es paso a paso sabemos que este chile es de todo este chile no es de los que nosotros queremos y de todas De, de todos y de todas ¿ya? este Chile no es de los que nosotros y tampoco soy tan dogmática al señalar que nosotros solamente tenemos la razón lamentablemente este Chile vive gente que se aprovecha de y, y hay otra gente que se ha quedado a la orilla del camino a ver cómo pasan la gente sometida eh, bueno, nosotros no somos de eso, por lo tanto tenemos propuestas, una de nuestras propuestas es Eh, además es trabajar y potenciar la base social Que es la gente Para que junto a ellos poder conseguir Lo que requiere Y los recursos que requieren los barrios Para su mejor vivir Y eso pasa por salud Principalmente, pero también pasa por Lo que te decía antes eh, Las determinantes sociales ¿Por qué la gente se enferma? Que tiene que ver con la poca y nada inversión O retorno de las platas que no se hace a los sectores principalmente a los sectores populares pensando y la misma gente piensa que ellos no aportan absolutamente nada Vecino, sépalo usted al año por un kilo de pan que se come todos los días aporta más de 100 mil sí, pesos al año pues al fondo nacional ya a la plata del país fuera de eso las riquezas de chile son de todos pero de esa plata no se consigue no no no condice lo que se invierte en los barrios más pobres. Aquí el pobre financia la calidad de vida de los más ricos y eso no puede ser. Aquí hay que hay que ver la cantidad de poblaciones, el aporte solidario que debe asistir del, del Estado ya eh, hacia levantar los barrios y a mejorar la calidad de vida de la gente. Hoy día la gente no cree y no quiere nada porque efectivamente Chile ha crecido mucho pero los barrios han ido quedando postergados y cada vez más presos de la droga, más presos de la precariedad y más presos de la ignorancia. Y eso eh, nosotros estamos dentro del eje, de nuestro eje es poder eh, ser parte de esta construcción que se viene haciendo hace ratito que tiene que ver con diversos temas. O sea, Eh, un tema nuevo a lo mejor es evidenciar que efectivamente la gente pobre paga harto impuesto en relación a otros y sin embargo la inversión no se hace en sus barrios. ¿ya? Ese es uno de los ejes principales que nosotros tenemos hoy día que ir porque es de interés común y de interés de la gente. El tema de las normas AFP, tenemos que seguir, no es posible, ya en este sistema neoliberal que sigan los parásitos en este sistema, digamos, alimentándose del sudor y de la sangre de los trabajadores y de la gente humilde, porque la gente humilde son los obreros, son los que construyen, son la gente que sale a trabajar todos los días y en las peores condiciones. Y, y sobre sin embargo, tratas como unas a las 5 de la mañana. Exactamente, y sin embargo, son hoy día las FP las que se llevan y viven, porque son parásitos, ellos no generan nada. Si aquí la riqueza la genera el trabajador. Sin embargo, el trabajador que eh, queda con un sueldo mísero eh, a medida que avanzando su edad, más pobre se va haciendo, si ya venía pobre, y hay que decirle a la gente, o sea, la condición de pobreza no es porque sea una condición, no es una condición la pobreza, es por la injusticia de estos gobiernos, de este Estado, y que el año 90 nos equivocamos al legar el poder a quienes lo han mal utilizado en contra del pueblo, ¿ya?, Así que en ese aspecto nosotros, ¿qué es lo que estamos? Es, es recobrar la, la conciencia primero, educar a la gente y más allá de las elecciones. Esperamos que el pueblo hoy día tenga representación en el Parlamento, los, los problemas nuestros son diversos y como te decía, nosotros nuestra política, es eh, más que un partido, un partido político tradicional, no, somos una herramienta política, una herramienta para la solución de los problemas de la gente. Por lo tanto, nuestro eje va en lo mismo, el mismo descontento de la gente. Hoy día tenemos que cobrar la confianza que la gente vuelva a ser protagonista y de su propio desarrollo y de su propia historia. No podemos negarle a otros el que, que represente los intereses que de los problemas que tenemos en la población, en salud, en educación, en la AFP. Somos nosotros los que más padecemos. Por lo tanto, eh, son nuestras líneas que estamos trabajando y además recogiendo eh, toda la, la problemática social de las poblaciones. Vivimos en las poblaciones, estamos en los sectores y reconociendo también una clase media totalmente empobrecida y que esta social impone a que tenga que aparecer como clase media. Sin embargo, hoy día su pobreza la tienen escondida detrás de lindas murallas. Una clase media endudadísima, que come con tarjeta de crédito. Sí. Ay, oh, yo nunca he comido <ríe> <ese ríe> <con> <ríe> Es bueno saberlo ¿Ocupan las tarjetas de crédito para ir al supermercado? Es como... Es, la, y es, la misma, tenés es que como pagar la la ficha. Y tenés que seguir paga igual que la ficha hoy día se es, paga... es porque es la que menos beneficios tiene a las que menos eh, beneficios estatales le, les dan no les llegan los bonos los bonos marzo los bonos invierno bueno para fin de... eso no llega a la clase media la clase media tiene que costear la educación con las matrículas y, y los aranceles excesivos porque eh, si no te tienes que tenerte a dudaar con el cae pagando cinco veces más lo que sale la carrera. este Viven en sectores alejados quizás del centro, hay que tener un auto, porque en este momento, eh, por ejemplo, vivir en Puente Alto, hay lugares donde tener un auto no es un lujo, es una necesidad. Entonces ya tenés que endeudarte con el auto, con el furgón escolar. Susana, domingo 19 de noviembre, se dan los resultados, saliste como diputada. ¿Cuál sería uno de los proyectos de ley que, que te identificarían o cuáles serían de los primeros que tú presentarías al país? Y en la Cámara, obviamente. Bueno, lo primero lo primero que tenemos que eh, hacer tiene que ver con seguir dando esta lucha, que eh, eso, eh, está el proyecto de hecho eh, de la alternativa de la AFP, que es algo que va a venir a, a mejorarle la vida a muchos adultos mayores y a muchos trabajadores hoy día, pero también está el tema que es nuevo, ¿Ya? que tiene que ver con la mejor distribución de los recursos y de los de, de la plata del impuesto que la gente paga o sé sea, que nadie ha tomado en, en cuenta que el pobre la gente más humilde igual aporta a la riqueza de este país ¿Ya? mucho hoy día hoy día y además una de las cosas fundamentales es de es terminar con el, con el sueldo de los diputados es son los que ganan más platas en el mundo entero son la mejor casta pagada Yo, si soy el día que salga diputado mi sueldo, ya yo me quedo con la plata que yo vivo yo vivo y, y vivo con harta plata ya vivo con 500 lucas, yo no necesito más plata para vivir, eso que igual gasto harto en la calle ¿ya? pero la otra plata eh, si no bajan el sueldo yo igual lo voy a donar a los adultos mayores, a generar fundación a generar lo que sea, pero esa plata le pertenece a la gente, no a los huevones que hoy día, y disculpa que lo diga así que se dale le echan, nomás, el, no, o sea, nomás, le echan no. al bolsillo Sabiendo de la pobreza y la necesidad de tanto adulto mayor, de tanta gente abandonada Que hoy día de repente no tiene ni siquiera una taza de té para, eh, para tomar Para ser justo, huevones y huevonas Exactamente, no y después vienen a pintarle la, la cara bonita a la gente Y decirle a la gente, vecina, despierte el pueblo debe tener representación somos de la base social, somos pueblo y para defender nuestros derechos nosotros tenemos que tener representación en el parlamento, nunca más legalle el poder a quienes lo han mal utilizado y han empobrecido y han maltratado a este pueblo así que vamos así. para el no, 19 no. No. de noviembre que ahí estaremos, y ahí estaremos llevando la voz del pueblo, la voz de usted vecina y siempre junto a ustedes y apoyarías hace Asamblea constituyente. Por supuesto, hoy día por donde se rige la es tan importante que a la, y que la tratan de acallarlo, ¿ya? La política se rige por un eh, o camina por una calle, se va por una vereda o una, una calle, sola. por una sola que se llama constitución, constitución. Y esa es la Constitución que muchos reconocieron que la constitución fascista de Pinochet del año 80, que también agobia a la gente. Esa es la llave, la primera cosa que hay que seguir eh, avanzando para poder cambiar y avanzar hacia una asamblea constituyente. Por ahí parte todo. Pero una asamblea ahí? constituyente de verdad. ¿no? Lo que no, hoy día lo que, de, día lo que está proponiendo el gobierno, cómo los constituidos ya van a hablar de una constitución. Quien tiene el poder son los constituyentes y quien le da el poder al Estado son los votantes. Por lo sí. tanto son los votantes los que tienen que avanzar y para eso vamos a estar para educar, para entregarle los elementos para ayudar, pero aquí es la gente común y corriente que tiene que elegir qué sistema de vida quiere para este país Víctor, Susana mira, está es la última pregunta del bloque y creo que se refieren un poquito a lo que ha sido la, la experiencia como partido de igualdad de formar parte de este nuevo conglomerado político la tercera opción ya que vino para quedarse en Chilito, en Chile que es el Frente Amplio. Esto es un conglomerado que está compuesto por diversos partidos, diversos movimientos, algunos de tendencia en, qué sé yo, más ciudadanas, que otra como Partido Liberal, Revolución Democrática, el Partido Humanista del cual yo formo parte también con su estilo, y otros que se declaran abiertamente de izquierda como ustedes, ya entre otros como Nueva Democracia. Cuéntanos con, cuál es el rol que deben cumplir eh, la izquierda al interior del Frente Amplio, eh, siendo usted como un partido exponente de esto, ¿Cuáles son los límites que, que debe tener eh, la izquierda dentro Frente Amplio? Y también la poten la potencialidades que debe jugar. Parte el que quiera. Ya, bueno, el, igualdad dentro de Frente Amplio. Eh, a ver, puede sonar, no sé cómo, pero es el partido que trabaja con, con sistemas sociales directos con la calle. Son, el, el partido tiene grupos sociales, como nombrábamos el FNAPO, que son los que trabajan en territorio. Por eso yo, yo creo que lleva la experiencia dentro de frente amplio, lo que es el territorio, lo que es el trabajo nacional, dentro de la gente y la población. Es un punto por cual la izquierda, porque si no sé, pues a ver, Si me decís que ayudar a la gente a llamarse de izquierda, no lo sé. Pero no, no yo no lo yo no lo claro. Entonces lo yo no lo tomo no así. Entonces si me si ayudar a ayudar a la gente me va a auto que soy de izquierda, no lo sé. Pero yo eh, eso es lo que hago yo. ¿Pachai? y lo hace toda y mucha gente como Susana y como varios ¿pachai? entonces esa es, la, esa es la izquierda que está obteniendo Frente Amplio en estos momentos si lo quieren llamar así como Partido de Igualdad Mira, eh, sí el dentro de bueno primero que nada eh, es fortalecer más allá de, de que sería diferencia ya pero es ir a romper también con el duopolio, o sea este país no puede seguir con dos sistemas, dos grandes conglomerados que defienden un mismo sistema, eso es ¿Ya? eso es como una también una tarea nuestra eh, avanzar te digo yo dentro del frente amplio también con las posturas como dice de izquierda siendo un instrumento político y no un partido tradicional porque no somos un partido tradicional ya ya lo, lo señalamos pero tal como es eh, eh, como se señalaba te digo yo aquí la política se va haciendo con la gente ¿ya? Y, y y dentro del frente amplio nuestro lema es plantear, eh, o sea, es toda esta necesidad es toda esta desigualdad que existe y mantenerla, y en eso no podemos transar y no nos podemos equivocar de que da lo mismo de que al mejor postor claro. o, que, o que al tipo de o, o que aquí la eh, y vamos a hablar derechamente de Piñera y de Guille que se prevé, digamos, y que así lo dicen los medios de prensa y le hacen entender a la gente que así es, pero vecina quiero decirle vecina, vecino y todos los jóvenes. Hoy día tenemos la gran posibilidad de terminar con el duopolio y ese va a ser un gran saludo, te digo yo, a este país nuevo que queremos construir. Y eso depende de ustedes, no depende de lo que estamos hablando acá. Nosotros somos un instrumento, somos un instrumento de ustedes. Y dentro del Frente Amplio, nuestro lema ahí es potenciar el Frente Amplio, pero también es la disputa y llevar los problemas de la gente y mantenernos en una línea. Nosotros somos de izquierda. Y hemos dicho que somos de izquierda, por lo tanto, no somos de la nueva mayoría. Y no y estamos en contra del duopolio. Por lo tanto, hoy día, eh, de, que en una eventual segunda vuelta, es nefasto de, para nosotros, porque somos un movimiento alternativo a las políticas del duopolio, no podemos entrar a votar por el duopolio. O sea, no es nuestro problema si aquí esté la nueva mayoría o esté la alianza el, Van a administrar un sistema que es nefasto para el pueblo de Chile Que profundiza las desigualdades, que sigue avanzando Que sigue dándole una cantidad de, de recursos que todo hasta la gente más humilde Le mete al, al, a, la, a las arcas financieras del país Sin embargo, todas esas platas siguen yendo para otro lado Y no así la reinversión que tiene que hacerse de eso en la calidad de vida de la gente. La gente tiene que entender que el duopolio hoy día es el que tiene y la defensa que han hecho esta constitución de Pinochet. A ellos les acomoda, les quedó muy bien servida la mesa, muy buenos sueldos pero ya lo dijimos, nosotros no estamos para seguir avalando eso, hay que bajar los sueldos, hay que ir por una nueva asamblea constituyente, hay que ir por una nueva ley para este país y volver a un estado benefactor y no a un estado subsidiario, que aquí si no te ganaste el subsidio es porque fuiste penca en el fondo, pues no no la supiste hacer. Eso y la gente al final agacha la cabeza y se conforma. No es así, el Estado es el responsable de generarlo primero, de generar los profesionales que requiere el país es responsable de la educación y la calidad de vida en un país. Y hoy día no lo hacen, porque está en manos del mercado. Volvamos a un Estado para los chilenos y volva, devolvámosle el Estado a la gente más humilde de este país. Y nunca más darle las gracias a un político, porque aquí la gente cada paso que, que da en la calle, cada pan que se come, lo paga doble, sobre todo si es pobre. Aclaración, bajar los sueldos de los políticos. Estamos hablando de bajarle el sueldo... El sueldo de, de, de, principalmente de los parlamentarios. Les vuelvo a repetir, son los, el Parlamento de Chile, el Congreso de Chile, los que trabajan ahí, son los que ganan los sueldos más altos casi del mundo entero. Así es, y eso es otro. Y hay que cambiarlo. Ojo también recordar el compromiso que se hizo por el Frente Amplio. Eso ...de que todos los candidatos a diputados... ...que saliense del Frente Amplio... Eh, ...iban a reducir su... ...su dieta, dieta para ...bueno de hecho se hizo un, un gran evento... ...en el Parque Forestal... ...lo estuvimos comentándose como un mes aproximadamente... Eh, respecto a esto, respecto al compromiso que tomaban los candidatos y las candidatas del Frente Amplio por la rebaja parlamentaria y otros compromisos más, pero eso yo creo que es el más importante. Música, música Ay, música, le toca a Víctor tú, Vamos con ese ¿tú? temita. ¿qué canción ah, no, elegiste? Producción. A mí me gusta el tema que eligió Víctor, lo he dicho sí. tantas veces y no es la primera vez que lo escuchamos acá en el programa pero es Ah, ¿no es la primera vez? ¿Por qué nos dijeron no dijeron haber puesto importa. otro? No, no, es que <risa> no, eres, no eres mi, temas? un ídolo así que dale, preséntalo ya. Bueno, aquí vamos con portavoz y el tema El Otro Chile. Y el vamos tema lo no elegí nadie, porque, porque refleja la lucha del MPL, lo que es la vivienda social y, y escuchámoslo. Se lo dice todo ¡Vamos, vamos con todo! todo. todo. En oh, oh, yeah. la noche luna llena yeah. En el suena la sirena Un ola Yeah. Vengo de Chile El bajo Chile es anónimo Actores secundarios en un filme antagónico Ese Chile es al que definen de clase media Pero tiene las medias deuda que los afligen y lo asedian El Chile de mis iguales y los tuyos Que no salen en las páginas sociales del Mercurio No tienen estatuas y no tienen calles principales Y no son grandes personajes en las putas historias oficiales El de montones de poblaciones que nacieron por los mismos pobladores En la toma de terreno El de casas bajas variadas y los bloques la casa chupas y los departamentos básicos pa' pobre El de los almacenes y bazares barrios Que quiebran cuando invade el barrio un supermercado El de los cachureos periversas que resisten con fuerza Al monopolio bestia del centro comercial El de los que se van en metro pa' la vega Parados y repletos y el metro a la casa llegan De lo que hacen su viaje entran Santiago micro Y nos paga el pasaje cuando está la mano, mijo El chile de los carritos de completo Y sopa y pillas que siempre pillas en la esquina de un gueto Donde De hai menor que botillería, el chile de mi escuela, de mi pena y mi alegría, chile con municorriente, ese sí. que no salen comerciales de TV, ah, de no, no, no, aquí se abre porque que son siade cuidando con este sí, mensaje, ah, de chile con municorriente, ese que no Porque hay cuidado con quemarte con este mensaje Vengo del Chile, de Víctor Jari, la Violeta Barra Los hermanos Vergara, el Cizarro y el Zafrada El Chile de los 33 mineros atrapados que casi murieron por culpa de negrero empresario Ese Chile de los liceos industriales, particulares, subvencionados y municipales El de universitarios endeudados que tienen que pagar como dos carreras más de la que han estudiado El chile que realmente sufrió con el cataclismo Y perdió su vivienda, su familia y su niño querido Un terremoto no discrimina y es verdad Pero si esta forma de vida es y criminal El de los hospitales colapsados Donde no hay camillas y te atienden en las sillas o en cualquier lado Y en infierno los pasillos tan llenos de niños enfermos Y un infierno es el auge nos deja abrigado El de vendedores ambulantes de estudiantes, deudores, trabajadores y cesantes Frustrado el de sus Hola, hola. Ya <risa> estamos en vivo. Estamos de vuelta con un gran tema, fue un gran tema portavoz, sí que ah, pues, esperamos que lo hayan disfrutado. Y este es nuestro último bloque de un gran programa. Pudimos conocer a una amiga y un amigo que que nos dieron, nos permitieron conocer qué es el Partido de Igualdad, cuál ha sido su trayectoria, cuáles son las convicciones que nos mueven de una manera bien clara y bien emotiva. Así que yo creo que esta es la parte en la cual ellos Se van a despedir De ustedes Y cualquier invitación que quieran hacernos Cualquier dato, cualquier información Víctor, Susana Háganlo ahora, Víctor Ya, bueno Paquimu el... Víquez por mi Facebook Que es Víctor Eduardo Tastro Díaz Para obtener información del MPL y lo que hacemos Porque esa página que tengo De donde subimos todo Todo la... lo que se hace Y que hay un llamado no tu teléfono no lo va a dar? Ah, sí, mi teléfono es el 6 278 27 19. Ah, toda, pero toda las chiquillas y chiquillos y toda? No, superorganización. Sí, y un llamado para hacer las si va un llamado el, cuando hicimos la primaria de frente amplio, dentro de Puente Alto se pudo ver mucha gente la que fue a votar. Y ahora el llamado de nuevo al nuevo votante, al decepcionado escuchándonos nosotros socialmente lo que hacemos. Que vuelva a la urna, porque si no, todo lo que hablamos acá no, no va a resultar. Si de ellos depende de que todo lo que se hable como frente amplio, eh, eh, depende de ellos que resulte. No hay otra forma. Y siempre hablamos de apoyar a Guillet. No, cabros vamos nosotros, ¿cachai? que la Beatriz pase a segunda y, y vamos a ganarle al otro y era. Porque, y eso depende mucho de la gente... Y el trabajo que, que hagamos nosotros, que, que vuelva a reencantarse con esta nueva propuesta de política que hace el Frente Amplio. Que llevamos aparte muy poco y que los resultados han sido muy buenos. O sea, y es el llamado que quiero hacerle yo a la comunidad de Puente. Tú, Susana, eh, tu, tu letra, todavía no les dan el número los a los no. consejeros regionales, pero por lo menos la letra. No, no. No, tampoco le han dado las letras. Ya, Susana, número, letra y algún lugar donde se puedan ubicarte, puedan leer algo bueno, de ti. Bueno, eh, mi no eh, en ¿En mi Facebook, palabra. En mi Facebook Susana Hernández Collado y mi letra es la letra Y de ganadores. El pueblo Bien. gana, ¿ya? Número 64. Y decirles vecino, depende de nosotros y día tenemos la gran posibilidad de terminar con el duopolio y avanzar a un mejor sistema para la felicidad de, lo, de nuestros chicos y nuestras futuras generaciones. Hay harto por hacer, pero depende de todos ustedes. Aquí desde la base social tenemos que fortalecernos para poder representar nuestras ideas en el Parlamento. La política no se hace de las oficinas, se hace junto a la gente y de acuerdo a la necesidad de la gente. Basta con eso para poder empezar a pensar cómo diseñamos políticas de soluciones. Que no, no crea que porque tiene cuello y corbata o anda en un auto lujoso va a saber más que un vecino común y corriente que padece todos los días los embates de, la, de las malas decisiones del Estado. Así que vecino estamos para poder avanzar a generar un Chile más digno, un Chile para nuestras futuras generaciones y para nuestros jóvenes de hoy día En que la construcción la hacemos entre todos Así que vamos a ganador En la letra Y, número 64 Una representante del pueblo Al Congreso Si alguno oh, se oh. siente identificado Con las palabras de nuestros candidatos Los de la semana pasada estos, Busquen sus nombres en Facebook Y si quieren conformar los comandos de ellos Mándenle un inbox para, para poder apoyar Si nosotros acá las campañas las construimos A puro pulso Porque no tenemos, Lucas oh, no, Recordemos algo Este vale. sábado tenemos una actividad oh, Que no verdad. hay que olvidar este, sí, este sábado, 7 de octubre Vamos a estar en el bar Donde Flavio, acá en Ubicado José, en José Luis Co, eh, con Santa Elena El número exacto no me lo sé, pero es un ¿Un pub? ¿Un restobar? ¿Un pub? ¿Qué es eso? ¿Qué no, es eso, un pub? No, no. no, no <risa> ¿sí? Es un pub, es ¿eh? un pub muy sí. bonito de nuestra querida comuna. Y ojo, para toda la gente de que se ubique, está Pasaito, donde va a estar la feria. José ¿Ya? Luis Co. 216. Sí, el sábado a esa hora va a estar lleno de gente, porque ahí se pone la feria, una de las ferias más populares de nuestra querida comuna Puente Alto. Usted camina por José Luis Co., Pasa Santa Elena y por la vereda Norte ahí ingresa donde Flavio la y va a ver vereda Sur, Sur. Norte. No, no, norte okay, no. okay, vereda Norte y va a comenzar desde las 11:30, pero nos vamos a juntar un poquitito antes en la plaza Puente Alto con nuestros candidatas y candidatas del Frente Amplio del Distrito 12. ¿Y qué va a pasar donde Flavio? Eh, va a haber un debate entre los candidatos que asistan y obviamente la gente que esté ahí quizás pueda hacer preguntas, vamos a tener esa oportunidad de hacer alguna pregunta. va a tener este debate? ¿Va a estar transmitido? Mira, 52? va a ser un, un, un debate donde lo vamos a transmitir por streaming por varias plataformas, la plataforma del Frente Amplio, quizás la, la plataforma del Puente Amplio, que son los fanpages y aparte por YouTube y este vamos a como... Emular un programa que hubo en YouTube que se llamaba M de Emergente y va a ser el puntapié con Luis Briseño que estuvo acá en algún momento hablando de comunicación y política y va a ser el puntapié inicial para que él empiece de nuevo eh, el ciclo de programas de M de Emergente que es debate y entrevistas políticas me ha subido mandar un saludo a la asamblea MPL Cuente Harto, a los vecinos y vecinas antes que después me van a retarme abracémonos Salud. y nos vamos los cuatro muchas gracias, recuerden a mi gato estrellón también, saludos a, a todos a ver, las redes sociales puenteamplio.com, eh, puenteamplio107.5 y eh, canal, de canal de YouTube Puente Amplio, para que puedan ver la repetición de los programas. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! ¡Muchas por gracias por estar ahí! ¡Nos vemos el otro lunes! ¡Nos queremos! ¡Nos queremos!